Creo que tuvimos suerte con algunos fichajes. Eh, sabemos que va a costar esta liga, que no estamos al nivel eh, de San Lorenzo y de algunos equipos más. Pero nada, eh, en cuanto encontremos la química de equipo, vamos a ser un equipo bastante, bastante duro. ¿Cómo ves los demás equipos en, en las demás conferencias, en la, en la suya y en la otra? ¿no? Sabemos que San Lorenzo está arriba de todos, de la sur. Y la Norte la veo bastante, bastante dura, bastante complicada. Sabemos que muchos fichajes buenos. Eh, San Martín, en Quinza, Olímpico. Así que nada, eh, por suerte nos tocó la Sur, que sabemos que va a ser muy pareja con los equipos de abajo. ¿Cómo te ves vos en lo personal, en comparación de, con la liga pasada? Y bueno, ¿cómo te ves ahora en lo físico, también en lo mental? Bien. Eh, físicamente estoy agarrando ritmo de poco. Hoy jugamos primero Vistoso y la verdad me ahogué. Pero nada, de a poquito, a medida que pasen los entrenamientos, los partidos, eh, voy a estar mejor. Y personalmente estoy muy contento, creo que esta temporada la tengo que disfrutar. Y nada, ya sabemos que es la última, así que nada, intentaré, como te dije, disfrutarlo. Se va a disfrutar mucho más. Sí, obvio, obvio. Ya pensando que me voy, eh, pensando que mi última temporada en el club. debo disfrutarla. ¿Cómo se vivió viajar allá, eh, conocer el club donde vas a jugar próximamente, la, la otra temporada? Eh, esa experiencia de ya saber que, que vas a formar parte de Vasconia? Muy lindo, creo que me hicieron conocer la ciudad, me dieron una vuelta por toda la ciudad. ¿sabes? Sé ahora que hay una parte moderna, una parte vieja. El club es tremendo, tiene un lado de la, de la cancha, tiene una pileta, una reserva natural. Eh, la verdad muy lindo eh, y me pone muy contento el lugar donde, donde fiché. ¿Pudiste hablar con el técnico? Eh, ¿Te contó que, qué busca de vos o qué, de, qué necesita de vos el equipo? No, la verdad no hablé, hablé muy poco, eh, se presentó, eh, no hablamos más de básquet, tuve una práctica... Eh, individual con, con el asistente, pero nada, más que nada era para ir a conocer la ciudad, la gente, eh, la gente del club, que la verdad me pareció muy bueno. Gracias, Luca. Gracias.